y sí, buenas noches, somos Actric Deportes con el análisis y debate previo a la jornada 14 del fútbol nacional venezolano vamos con una jornada que arranca el día sábado 21 del presente mes, a las 3 de la tarde en la ciudad de Caracas, en el estadio Brígido y Arte, el Real Sport Club recibe al Aragua Fútbol Club, un partido dentro de todo lo que se puede decir siempre de los juegos que, que son en en el estadio Brígido Iriarte con poco fútbol. Eh, un Real es porque que viene de caer dos tantos por ceros en la ciudad de Amazonas en la pasada jornada y un conjunto de Aragua que viene de empatar en el derbi del de la autopista ante el Carabobo Fútbol Club por la jornada 13, ¿no? Eh, estamos hablando de de dos equipos que se encuentran en en puestos como quien dice de media tabla en lo que respecta a la tabla de, cla de clausura, el Aragua con 19 puntos, un buen torneo que ha presentado el Aragua en esta clausura mientras que el Espor está solo a 3 en la novena posición con 16 unidades, mientras que en las tablas acumuladas Aragua presenta 42 puntos en, en lo que es el de la tercera plaza de ese grupo de 8 conjuntos que optan a la liguilla pre mientras que el Espor está en el penúltimo escaños que permiten la entrada a esta liguilla con 36 puntos viendo que, que el espor en calidad de local va a salir a buscar estos tres puntos pues la necesidad así lo hace pensar es como como siempre lo decimos jornada, jornada tras jornada juegos que se disputen en, en el brigio de arte son de poco fútbol, de mucho pelotazo de mucha pegada porque el, las condiciones del terreno así obligan a las oncenas que que intentan disputar un eh, un buen fútbol y, y bueno, simplemente la cancha no lo permite. La jornada continúa el día domingo a las 5 de la tarde en Puerto Ordaz con el partido Mineros de Guayana Zamora Fútbol Club Víctor. Sí, Mineros de Guayana se enfrenta al Zamora FC, un Zamora pues, que perdió entre semana con Boca Juniors en la Argentina y el conjunto de mineros que se sitúa segundo con 27 unidades que va a querer ganar en casa y esperar resbalar y esperar que caiga el club deportivo Lara con el Caracas Fútbol Club sí, y así tratar de empatar la punta ya que el líder Lara tiene 30 puntos eh el Sanrófo club llega mal bueno después de su mala actuación en argentina eh se tratará de enfocarse en, en buscar un cupo en el octagonal que salve digamos su la temporada. sí la temporada porque en el ámbito internacional Fue pésimo. Y en el torneo, bueno, tampoco pueden salvar algo, ¿no, Michael? A ver qué puede hacer el cuadro ahora dirigido por Julio Quintero, luego de esa paupérrima actuación en la Copa Libertadores, ¿no? Eh, inclusive con, con pelea incluida interna, ¿no?, entre jugadores. Bueno, está un muy, muy mal cierre para el cuadro de Zamora, a ver si logra lavar la cara lo que queda de clausura. ...lo que le queda a ellos pelear también por lo que es uno de los cupos también a la liguilla presuramericana... ...no tendrá fácil en Cachamay... ...peleando nada más y nada menos que contra Mineros... ...que está luchando por lo que es el título en este clausura, ¿no? Otro partido que también continuará la jornada el próximo domingo en la ciudad de Guanare... ...Llaneros estará recibiendo la visita del, del Deportivo Petare, un partido interesante en el papel, Llaneros, que ha, sido, ha tenido un gran torneo, el cuadro de Miguel Acosta, y que se, ha, se ha ido muy bien de local, ha sacado los puntos necesarios, ha hecho la tarea, mientras que Petar ha tenido un torneo, digamos que regular, no empezó muy mal, se ha ido recuperando de a poco, y ha mejorado su posición en la tabla, no ya ha llegado a lo que son los 50 puntos en, en, toda, en, en la temporada, ...y está cerca, ¿no?, de lo que es el cupo directo... ...que es lo que está buscando el cuadro de placencia ¿no?... ...obtener por lo menos ese cuarto lugar... ...que le dé el cupo directo a la Copa Sudamericana... ...y por qué no, a ver si le da la posibilidad... ...de meterse en lo que son los puestos de... ...Copa Libertadores, ¿no?, el cuadro de Petare... ...no, no será fácil en Guanare, pero... ...ellos saldrán con todo a buscar el resultado... ...a ver si lo logran el objetivo. Sí, el, el Deportivo Petare sigue agradeciendo... Ese esa cantidad de puntos lograda al principio de temporada en el torneo de apertura, pues el, el poco repunte, no que ha podido conseguir en el, lo que en lo que en los últimos momentos este torneo de clausura le está permitiendo soñar como lo decía michael con con ese cupo directo no a copa sudamericana mientras quelanerox este gracias a este buen muy bueno en torneo a clausura, ¿no? Ya de 21 puntos ya asegurando obviamente la permanencia en primera división, principalmente que era su meta, ahora intentar meterse, ¿no? De lleno a la lucha por la obtención de un cupo la Liguilla Pre Sudamericana, que bueno, ahí ahí está, ahí está bastante cerca, está pe pegadito a, a quien nos ahorita el último escaño en esa Liguilla que es el Táchira. ...y bueno, un partido que pinta interesante. Aunque Llaneros, si nos ponemos a analizar de quién puede ser favorito, ¿no? Eh, cosa que en nuestro fútbol es bastante complicado siempre dar un pronóstico, pero pienso que Llaneros tiene las herramientas para sacar el partido y en el calle espinto como ha venido lo ha venido haciendo, ¿no? Últimamente en, en el torneo. Por otro lado, tenemos creo que el partido de la jornada, ¿no? Para muchos este y personalmente yo así lo veo. En la ciudad de Caracas, a las 4 de la tarde del día domingo, el rojo recibe al Club Deportivo Lara. El rojo recibe, en este caso, al rojinegro, ¿no? en lo que es en el estadio de la UCB, los dos mejores equipos de la temporada, hay que decirlo así, el primero con el segundo. Luego de la jornada, sin duda, el más atractivo. Eh, Caracas, en este caso, será con lo que se ha dado en las últimas jornadas, se ve complicado lo que es su... Su, su cupo en lo que es esta clausura no eh, tercera, ubicado en la tercera posición con un total de 7 puntos por debajo del club larense con un partido menos es que clararar si sí, eh, no monaga y, y Pe, viene de caer con monagas y petar en su último partido de visitante eh, y Lara en este caso pues que por supuesto dependen de ellos mismos para lo que eh, obtener el campeonato que es lo que es el, el objetivo más anhelado por este cuadro de Zaragoza, y más con eso que ya se quitaron ese peso de encima, ¿no? de lo que es el, el invicto, no que están manteniendo hasta la jornada donde cayeron ante el Anzuategui, yo creo que se han librado un peso de encima, ¿no? ya al no tener encima lo, esa presión de mantener el invicto por el récord y todo este, todo este asunto, ahora solamente están enfocados en lo que es el obtener el título en el clausura, obtener la estrella... Eh, Saben que no tendrán un rival fácil enfrente, un, un público, por supuesto, en contra, una buena asistencia que se debe esperar en, el, en un buen marco, en lo que es en el Olímpico. Y esperemos, bueno, un buen espectáculo en el, para ese partido y a ver si se le dan las cosas a Lara o si, por el contrario, el Caracas se vuelve a meter de nuevo de lleno en esa pelea por el por la clausura, visto Bueno, en realidad, poco que agregar, darle encuentro. Otro compromiso que se disputará en esta espectáculo 14, era el Carabobo Fútbol Club versus eh, el monaga Pro Club, eh, un Carabobo que a mitad de semana empató a dos con estudiantes de Mérida, eh se fue Río, o sea, estaba ganando el encuentro con dos goles de Javier y al final, en los minutos finales, el club académico le empata, el, cosa que trastó eh, mucho las afilaciones de, del Granate, para lograr la permanencia, ¿no? Yo creo que ese empate, por lo menos en lo anímico, al club académico lo, lo lo apunta directamente a la permanencia, ¿no? Sí, entonces, bueno, este duelo fue directo, pero bueno, en este caso, el Carabobo tiene en el, tiene en el calendario... O sea, la tiene cuatro, muy difícil en realidad, partidos, cuatro partidos tiene cuatro partidos muy complicados de cara a, la a mantener la permanencia. Sí, sí. Y por el lado de Monaga, bueno, es un cuadro muy muy irregular que viene de, vamos a revisar, viene viene de caer 1-0 en, en calidad de, de local. Bueno, eh, se sitúa el cuadro monagense... ...en la posición número 10 con 15 unidades. Y en la tabla general se también en la posición número 10 con 36 unidades. Eh, bueno, está metido en, en el octagonal, ¿no? Y bueno, a ver qué, ¿Qué, eh, ¿qué se espera del encuentro, Michael. ¿Qué se espera de este encuentro luego de que Caraboz increíblemente dejó escapar esos dos puntos en la Ciudad de Mérida? Un partido que tenía bolsillado tres puntos que le permitían volver a la vida, a la primera división, y las cosas quedaron igual tal como quedaron antes de comenzar el partido, se mantiene la diferencia de dos puntos con con estudiantes de Mérida y ahora tendrá que seguir dependiendo de lo que haga estudiante que recibirá este domingo a otro rival que está luchando también por no descender como es el cuadro de tucanes de Amazonas, estudiantes que bueno, sigue dependiendo de lo que ellos hagan ahora aprovechando su su localía, ya lo, lo hicieron salvando el empate a Carabobo y pueden hacer lo mismo ahora venciendo a tucanes y darían un gran paso por la permanencia. Sí, recordando que este juego a las 4 de la tarde en la ciudad de Mérida estudiantes gracias a ese empate verdad lo conseguido en los minutos finales como lo explicaba Víctor ante el Carabobo eh, bueno, puede respirar un poco no y simplemente bueno, o sea, las cosas siguen iguales y se viene ahora este partido ante Tucanes y otro partido prácticamente que se puede hablar que es directo no creo que son 4 o 5 puntos que separan estos dos conjuntos y obviamente hablamos que Tucanes Tiene aún la ilusión de poder quedarse en primera más de, de, de después de esa victoria que hablamos anteriormente ante el real Sport club eh de dos tantos por cero y, y bueno esperemos que que va, va a ser un partido jugado a muerte ...Tucanes está como lo decimos con esa ilusión buscando el resultado no tratando de, de acortar esa distancia y de estar lo más cerca posible a la salvación, y bueno, estudiantes en ese camino de que dependen de ellos mismos simplemente de, de su actuación para, para mantener mantener ese puesto en este momento, el cual en la tabla general están salvando la categoría. Por otro lado, tenemos un duelo andino, nuevamente por segunda jornada consecutiva, en, pero esta vez en la ciudad de Valera, Trujillanos Fútbol Club recibe al Atlético El Vigía. Eh, ...el Vigía, que en la fecha anterior, empató uno con, Mérida, empató uno con el estudiante de Mérida, otro duele eh se, ...se sitúa en la posición número 17, el Vigía con solo 13 unidades, que torneo no, el del de, de, el conjunto platanero... ...y mientras que el Trujillo es muy regular... También se distribuye con 13 puntos, o sea, son los antepenúltimos, ¿no? Porque incluso están empatados. Claro, solo... Un duelo, un duelo por salir del fondo de la tabla, ¿no? Con estos 13 puntos, recordemos que ambos vienen de, de duelos andinos. Trujillanos ante Táchira, que cayó este dos goles por cero en la ciudad de Sacristóbal y el empate de, del Vigía ante Estudiantes de Mérida. Sí, eh... Trujillo no tiene la obligación de ganar creo que en el encuentro porque ellos aspiran a o sea, aspiran a meterse en el octagonal, que justo el último puesto o plaza lo ocupa el Deportivo Tachi contra 25 unidades y Trujillo ya no tiene 33, así que con una victoria se podrían estar metiendo, ¿no? Eh, otro encuentro será Deportivo en y Versus Deportivo Táchira sí, Un club oriental que perdió 1-0 Con el sur de fútbol en la fecha pasada Y Táchira que viene a ganar la turnilla Sí, pero es que Táchira viene mal O sea, viene anímicamente golpeado Luego de esa derrota 6 por 0 En Brasil con el Corinthians Y... Sí, por la Copa Libertadores Y aquí en... Digamos en... En el ámbito local Tampoco ha sido el gran dominante. No, no, ha sido una pésima, una pésima campaña por la tache. Incluso ellos, ellos aspiran meterse, evitar, ¿no? Sí. Un, bueno, aunque, sí, el último, sí. Este, ellos tienen el o el sea, último puesto, el, el último, último cupo, cupo, pero no es seguro. Porque viene atrás, a, un trubillano. Por las características futbolísticas que presentan, no eso no eso se ve. Que lleguen, Mientras que atrás viene... Yaneros con, con 33, Trujilloanos con 33, que fue sorprendente, se o sea, esta, esta jornada esta jornada puede dejar ciertos cambios, ¿no? Importantes en lo que respecta a la tabla general de de, de del torneo, pues vemos que que equipos como Llaneros con 33 puntos, el mismo Trujilloano, quieren entrar a esa liguilla. Táchira solamente tiene 35, Táchira tiene un partido dificilísimo ante ante un deportivo suate que es la mejor defensa del país que no permite gol aparte que el Telsi tiene muy poco gol y Y se ve pro, poco probable que el Deportivo de Taichera pueda sacar un resultado positivo en tierras orientales y tenemos que Llanero jugará de local ante un Petare con mucha posibilidad de sacar los tres puntos mientras que Trujillano jugará ante un Vigía que no viene bien con la posibilidad de sacar los tres puntos y esto significaría que simplemente en conjunto de Llanero y Trujillano serían los que se estarían metiendo en la lucha por entrar a la Ligia presoamericana vienen viene, sí bien vienen vienen enrachados vienen enrachados son equipos que están jugando mucho mejor que el táchira y que ahora sí a táchira creo que se le acabó el tiempo y la y el vivir de la renta de los puntos de los pocos puntos que habían conseguido en, en, en lo que va de campaña eh, deportivo -Tegui tiene actualmente 52 puntos que no estaban acumuladas y se sitúa en la posición número 4 cuatro la eh, y tiene acceso ahorita a cupo directo a la Copa Sudamericana. Eh, entonces, yo creo que algo más caregada de Michael. No, por supuesto, para cerrar este este análisis, sabemos que Táchira quizás anónimamente como dice Víctor no viene muy bien con otra actuación Pauperrima también en lo que es el cierre de la Copa desastrosa con seis goles a cuestas, ¿no? En desde Brasil directamente. ...claro, se cambian en el chip y ahora empezando en el torneo... ...está dentro de lo que son los el objetivo principal ...que es la, el grupo por lo que es la liguilla pre-suramericana... ...pero está muy cerca de salir también... ...ya que Llaneros y Truvillanos están a solo dos puntos... ...Llaneros y Truvillanos van a jugar de local sus partidos... que bien, Tachira tendrá que visitar a Lanzuategui... ...Lanzuategui que buscará a como de lugar la victoria... ...considerando que viene de caer aquí en Maracaibo ante Zulia... ...y por eso no nos va a tener fácil el cuadro de Jaime de la Pava... ...a ver si el equipo tachirense... ...pues se puede sacar esa pava que tiene encima... ...en lo que es este torneo... ...y lo que resultó ser su actuación... ...en Copa Libertadores... ...no sería justo no, con los equipos... ...que han hecho mejor fútbol... ...obviamente no, no sería... ...pues lo justo en este caso... ...pero ya veremos, sabemos cómo es el fútbol... ...y sabemos que no podemos hablar de justicia... ...en estos casos... ...con esto entonces cerramos lo que es el análisis... ...previo a lo que es la jornada 14... ...al número 31 de la temporada 2011-2012. Ya analizaremos los resultados este próximo domingo 22 de abril. Somos Atriz deportes, Luis Arizmendi, Víctor Lamos y Michael Zulvarán. Buenas noches para todos.